Hola, me llamo Isadora, pero me dicen Isa y vivo en Catamarca, una provincia de Argentina. Quería contarles lo que aprendí sobre esta pulsera de oro que pesa solamente 10 gramos y se puede conseguir en una joyería. La joyería se la compra a un Así distribuidor. Así comienza el, el documental El peso del oro, que cuenta en 11 minutos cómo es el proceso de la megaminería cielo abierto. Su director, Martín Muzarra, vive en Andalgalá y es integrante de la Asamblea y la Radio del Algarrobo. Luego del estreno, durante una de las caminatas por la vida que se realizan los sábados en la Plaza de Andalgalá, Muzarra comentó. No, bueno, la verdad que una alegría que ya esté en las calles, ¿no? que ya esté en las pantallas, en internet, porque fue un hijo, literalmente, no fueron nueve meses de laburo, este entre las primeras versiones de guión y sistematizar todo un proceso minero que nunca se había hecho completo nosotros por ser digamos por tener la mala experiencia del umbrero como lo decimos siempre teníamos la, la posibilidad de hacerlo lamentablemente también y, y poder bueno sistematizarlo completo digamos todo el proceso y contándolo por día o también por año y tratando también después de, de que con ejemplos pueda, pueda calparse un poquito más las cifras que son como algo abstracto, ¿no? Que uno termina hablando de millones de millones y no sabe a ciencia cierta o cuánto tiene que ver con la vida de uno, las relaciones con la vida de uno, ¿no? Que por ahí no está acostumbrado a medir mega cifras. Así que bueno, salió trabajo en conjunto, de mucha discusión, de cuáles eran las palabras adecuadas, los ejemplos adecuados. Pudimos laburar gente con mucha afinidad, así que pudimos trabajar muy bien. Este, la estética con Rocío y con Francisco, que son amigos de, de mucho tiempo. Sí, muy bien, la verdad, y siempre nos había quedado pendiente trabajar juntos. Pero bueno, las distancias a veces son complejas y en este proyecto por ahí pudimos hacerlo y, y la verdad que valía la pena y mucho mucho laburo interno, cada animación, cada cosa. Una empresa megaminera ocupa 10 millones de metros cuadrados, que es lo mismo que necesitamos para construir 2.500 canchas de fútbol o 35.000 viviendas. Quien lleva adelante la narración del documental es Isadora. La joven vive en Andalgalá y nació cuando la minera La Lumbrera se instaló en su ciudad. Es una y sí, es una hija de la lucha, digamos. Es, es la hija de, de Aldo y de Ana, digamos. De Aldo Flores, que por ahí alguno lo ha conocido parando con camiones con la bicicleta, digamos. La verdad que, que la, la aparición de, de Isa fue con la claridad y el compromiso que tiene... Y, y también, bueno, esta, este paralelo entre la vida de ella y la cantidad de años que lleva la, la empresa en este lugar, digamos, ¿no? Pues algo que nos terminó de cerrar por todos lados, digamos, la idea... Y bueno, y nada, nos merecíamos este material desde hace un montón de tiempo y queríamos hacerlo porque la lucha se lo merece, porque... este Creemos que una, una manera de vida se forma, digamos, con, con una comunidad informada, digamos, que pueda tomar sus decisiones, que pueda involucrarse también en, en las discusiones de cómo se quiere vivir, ¿no?